Estuvimos en el día de hoy, lunes, por la mañana, recorriendo con la inspectora, jefa de Región 10, Estela GEC, eh, inspectora de infraestructura, la arquitecta que es responsable de la zona, con la jefa distrital, con el cuerpo de consejero, con la directora de la escuela, durante el fin de semana en, la, en articulación permanente con el área de servicios públicos del municipio, que estuvo trabajando con defensa civil, con bomberos que desde el viernes por la tarde están trabajando a lo largo y a ancho del distrito y también eh, en estos edificios escolares que se vieron afectados por este temporal. Hoy realmente era angustiante eh, recorrer la escuela y ver en las condiciones que quedó, una escuela que tiene más de 100 años de creación y un edificio que había tenido una inversión muy importante en el año 2022 en el cual se Eh, se habían hecho muchas modificaciones justamente eh, en el techo, en los baños eh, y bueno hoy se pudo ver eh, y con la, la visión técnica también de, de quienes recorrían que se había hecho el trabajo a rajatabla como correspondía y que este temporal arrasó, se lo podía ver cuando llegábamos a la escuela también en eh, los postes caídos, eh, árboles eh, arrancados de raíz Se han hecho virales también en estos tiempos que hoy vivimos eh, otros edificios, casas particulares, paredones de calle céntrica, eh, galpones de trabajos de empresa Lamentablemente eh, es mucho lo que afectó y gracias a Dios eh, se da sin presencia de niños y de niños eh, en las escuelas, que eso para nosotros es lo más importante. Ahora tenemos muchos desafíos por delante el armado de los trabajos eh, para eh, contemplar justamente las fallas la, y los eh, eh, lo que ha dejado uh -huh. este, este temporal. Y después, en paralelo, obviamente, la cuestión pedagógica que se encargarán quienes eh, corresponde. Y, y bueno, seguir de cerca todo lo administrativo. Ya mañana tenemos la segunda visita de los inspectores donde ya empiezan a hacer la conformación del legajo. Porque a esta escuela se le agrega también la Escuela 13, Camino eh, Panelo, que es en menor escala eh, lo que se vio afectada, pero también se vio afectada parte del techo. Mm. Eh, también hubo caídas de, de árboles en la zona y de postes. Eh, y bueno, y trabajando trabajando desde temprano, agradecido como siempre eh, al trabajo del municipio encabezado por la Intendenta y al acompañamiento también del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que desde el viernes también todas las autoridades provinciales eh, anoticiadas durante el fin de semana consultando, eh, siguiendo con lo administrativo que hay que enviar los planos, que hay que hacer los trabajos eh, para el armado de los legajos, los expedientes. Y bueno, son trabajos que no se ven pero que se van haciendo y bueno, eh, ya te digo, eh, nos tiene a todos eh, tristes por el, cómo han quedado eh, esto, estos dos edificios, pero con la tranquilidad y el agradecimiento de que no pasó nada eh, a ningún estudiante ni a ningún trabajador de la educación. Se piensa en llegar al inicio del ciclo lectivo bien, digamos, tienen con tiempo o lo arregló. Mira, el trabajo que fue el cambio del techo en su totalidad, sí. cubiertas, baños, cocina que se hizo en el año 2022 tuvo un plazo de obra de 5 meses. Nosotros hoy no podemos hablar de plazos de obras, porque de hecho están ahora en la conformación de los legajos para definir la obra a realizar. Sí que estamos trabajando desde el mismísimo viernes. También resguardando la salud de los trabajadores que se acercan en pleno temporal y de los proveedores que tienen que trabajar en los edificios educativos. Entonces, no vamos a caer en ninguna actitud social de accionar en forma desesperada poniendo en riesgo ni a estudiantes ni a trabajadores y vamos a seguir trabajando con mucha intensidad para resolverlo lo antes posible y para buscar los mecanismos que generen que los chicos puedan seguir estudiando porque acá no importa el número, porque alguien hablaba de las cuestiones de cifras como si fueran números y los chicos no son números, uno o mil son personas y son números Eh, personas que nosotros, siendo Estado, tenemos que garantizar derecho. Cuando esa escuela, hace algunos años atrás, eh, se hablaba de la matrícula, se hablaba de cuatro chicos. Hasta diciembre eran 9 y en marzo ya se iniciaría con 10 Y son 10 chicos y chicas de la zona que necesitan de esa escuela rural para estudiar. Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir reforzando los esfuerzos, para que eh, entre municipio provincia la comunidad educativa, el distrito que también es muy solidario eh, trabajar en esta reparación. Bien. La idea obviamente sigue firme de que el chico no pierda las 10 clases. Ya. Que los chicos sigan estudiando Bien. y que lo estén haciendo en un lugar seguro también, porque a veces pensar eh, en darle dinámica a una obra y, y, y que en ese mismo lugar estén transcurriendo Hay que delimitarlo, hay que hacer un trabajo previo. Entonces tenemos que garantizar la seguridad de las y los estudiantes, de los trabajadores de la educación pública y a su vez en paralelo dar respuesta a esto que fue una catástrofe natural. Una de las más que estamos viviendo en este último tiempo, una más de las que vivimos porque eh, evidentemente el cambio climático existe e impacta uh -huh. en nuestras comunidades y bueno, no nos exige seguir trabajando. Escuela 13 el mismo eh, sigue el mismo digamos idea de la 19 o comería normales. No, la escuela 13 tuvo una, una hay por un lado una reparación de emergencia a realizar por un aguolador o un techo. Eso vamos a estar trabajándolo para darle respuesta eh, en las próximas horas, ya estuvimos hablando también allí con su directora. Eh, ...estuvieron presente también parte de la comunidad educativa... ...estuvimos haciendo esta recorrida también con la inspectora Estela GEC... ...como con la jefa distrital Silvia Dicchi... ...y hay por un lado una obra estructural que requiere la escuela... ...en lo ideal y después la emergencia... ...bueno, okay. con la emergencia subsanada no ponemos en riesgo el edificio... ...y seguimos gestionando trabajos que, que siempre tenemos... ...para seguir mejorando las escuelas del distrito...